D. Hola, chicos. ¿Vosotros también sois estudiantes de la Escuela de Idiomas? Sí, somos nuevos. ¿Qué tal? Bien, gracias. ¿Quiénes enseñan inglés en la escuela? Es que yo no soy muy bueno con los idiomas. La señora Jones y el señor Brown. Pero no te preocupes, él es muy simpático y ella también habla español. ¿Eh? Buenos días, señora Jones. Él es el nuevo profesor de español. Se llama Arturo Pérez. Hola, buenos días. Me llamo Jones. Soy la profesora de inglés. Mucho gusto. Eh, yo tampoco soy español. Soy venezolano. Soy de Caracas. ¿Y usted de, de dónde es? ¿Es inglesa? No, soy de Florida. Hasta luego, don Arturo. Hasta luego. F ¿De dónde son los nuevos chicos del grupo? Dos chicos son españoles y una chica es de Hungría. Habla bien italiano, pero solo un poco de español. ¿Cómo se llama la nueva chica? Se llama Ana. Es muy guapa.